Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón Número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Hay un grito del chubú en mi garganta que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholina que me pide que le y le nombre su belleza natural. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarnos. ¿Dónde están estos cantores bien sureños? Que no nombran con orgullo su lugar ¿O será que me parece que ando solo? Disfrutando del paisaje natural ¿O será que me parece que ando solo? el paisaje natural. Arrancamos así un nuevo programa de historias no contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de la Eva número 11 del Bolsón y este año ...el programa se va a emitir siempre desde nuestra aula... ...aquí en el Centro Integrador Comunitario, en el barrio Primavera... ...y en cambio eh, van a eh, mandarnos audios y producciones... ...los estudiantes y las estudiantes de los distintos anexos... Eh, ...pasando por el taller de, de radio que ha sumado la escuela eh, este año... Y vamos a ir compartiendo miradas y sentires desde cada uno de los de las distintas aulas de esta escuela. Pero hoy estamos acá y vamos a empezar con la ronda de saludos. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? Qué? Buenas tardes, profe. A ver, perdón, ahí no, sí. No se escucha. A ver. Buenas tardes, profe. Señor. Sí. Sí. Buenas tardes, profe. Bien, por lo menos entre la. ...la mala suerte y todo... ...le puedo decir que ando bien... ...eh... eh a mis compañeras que están en este lugar... ...compañeros... Eh, les ...eso lo mejor para esta tarde... ...poder estar haciendo radio nuevamente... ...en primer lugar voy a saludar a mi hija Rosana... ...que está cumpliendo años... ...hoy ¡Apa! día... ...así que... ...feliz cumple Rosa. ...feliz cumpleaños Rosy... Eh, Espero que lo escuche en el programa Si no ha ido a la escuela Bueno, igual lo va, dijo que lo iba a escuchar eh, por pues Mauro también, Ciro lo saluda Ciro Ángela Y una hermana que vino de Regina La saludo también eh, Hermana le decimos por el Evangelio Así que Ana Teresa, te saludo acá En la radio, te había invitado que viniera Pero no quisiste, bueno Para la próxima será Y así toda mi familia Um, mi hija de, de, de la gruta espero que su esposa se sienta bien hoy día lo operaron de la mano bueno, sé que está bastante complicado bueno, solamente confiar nada más poder tener fe y confiar en él Yo se operó de la mano se hinchó todo el cuerpo por una mala condición que le pusieron un calmante Sí. el día de ayer falleció mi cuñado que era antes también así que estoy con todas eh, mi hermana también tiene el COVID así que me tienen preocupada mi familia eh, bueno. bueno solamente le pido lo que, como sea la hermana Sandra, la hermana Mirta que en este lugar que me ayuden a salir adelante en este lugar la verdad que me siento mal porque no lo pude ir a a verlo por última vez y, y bueno solamente le pido a Dios que me dé paciencia me dé fuerza y espero que no pase nada con mi yerno porque me mandaron una foto, está todo hinchado, dicen que si la... Ese, ese calmante que le pusieron, le agarró por afuera están peligrando que le agarre todo por dentro, que se puede hinchar todo adentro y no no sé cómo va a salir pero solamente hay que tener fe en Dios y Dios es el que tiene la última palabra y acá no se puede hablar mucho de Dios pero bueno, estamos quizás eh, avisándole a las almas que también tiene un alma que salvar hay muchos que no creemos pero yo creo que hay un Dios que todo lo puede así que saludo a mi hija Beatriz mi nieta Macarena Ana también Tamán, mi hija ...Ana Temal, por que lo, no lo puede venir a ver su tío... ...y así por mi hijo Ernesto también... ...Elba, que es de Godoy... ...y así todo lo que me, me conocen acá el Bolsón... ...bueno, que, quizás con angustia, con tristeza, pero... ...estoy acá compartiendo la radio en este lugar... ...así que los saluda a todos, con la paz de Dios... Eh, que Dios le bendiga mucho a todos que están escuchando, como ser evangélico, no evangélico. Y eh, este sería lo que puedo decir. Dominga, ojalá, eh, si nos están escuchando, pueden mandar mensajitos de audio al 02944 eh, 832396 Seguro que va a venir bien un, un mensaje de, de apoyo, de acompaño a. A, ...a Dominga... ...en este momento... Eh, ...bueno y saludos a Rosy... ...le mandamos ahí un feliz cumple... ...y ojalá... Eh, ...el cumple traiga... ...la solución de estas situaciones... ¿eh? ...bueno... ...Sandra... ...¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes profe, acá estamos bien... ...gracias a Dios... Eh, ...bueno nada, de alentarla acá... ...a nuestra hermana Dominga... ...decirle que con Dios todo se puede... ...es como ella decía, Dios tiene la última palabra... ...y como creyente, bueno, le alentamos a que ella siga adelante... ...que no baje los brazos... ...es muy difícil todo lo que se pasa en un momento así... ...no es lindo, nosotros hemos pasado por muchas de esas cosas... ...y bueno, nada... ...que estamos con ella para apoyarla en la oración... ...estar con ella en las reuniones... ...compartir con ella, que es lindo... ...y es como ella decía, eh, hay muchos que no son creyentes... ...hay muchos que sí, otros que no, otros que dudan... ...pero no estamos en tiempo como para decir sí y no... ...así que nada, alentarla y bueno, nos mejores la fuerza... ...de decirle que estamos para escucharla... ...si tenemos que llorar, lloraremos juntas, charlaremos juntas... ...acá estamos para eso, para ayudarnos unos a otros como... ...ella también a mí me ha ayudado mucho en momentos difíciles que yo he pasado... Ellos han estado conmigo, ayudándome en la oración, charlándome, alentándome en los momentos más difíciles. Así que nada, saludar acá a los compañeros también, a mi mamá, a Roxana que está de cumpleaños hoy. Este, desearle lo mejor en su cumple, sé que no es fácil lo que están pasando, pero bueno, alentarla y decirle que, que no baje los brazos, que siga a Dios, que con Él todo se puede. No es fácil, es un momento muy difícil pero bueno, acá estamos y gracias, profe, por darnos esta oportunidad de poder que nos escuchen mucha gente y bueno, saludar también a la audiencia, eh, tal vez no soy de mucho hablar, soy media vergüenzosa, pero bueno, acá estamos, sí se puede, como usted dice, muchas veces nosotros nos llegamos a decir que sí se puede, pero bueno, vemos que se puede, la vergüenza pasa y todo pasa, así que nada, eh, gracias, profe, por esta oportunidad. Gracias a vos, Sandra, y a cada uno y a cada una. Eh, está bueno ver eso, ¿no?, también. Eh, este programa tiene estas historias, que, que son las historias que no se cuentan, uh -huh. pero están, y, y no siempre es todo feliz y, y para adelante, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, bueno, eh, poder también hacernos cargo de, esta, de estos momentos es parte, ¿no?, eh, como decías vos desde, desde, la, desde el creer o desde el no creer no importa ahí está eh, Fabián haciéndole una fridita en la espalda a Dominga eh, se levantó, yo dije, se va ¿no? se va a hacer un, un mimo a Dominga aunque él no es creyente por lo menos en el mismo en el mismo la misma creencia que, que ustedes pero igual, se levantó a hacerlo un mimo Eh, y le hacemos todo un mimo a Dominga Hoy la vamos a acompañar a Dominga Bueno, Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe Estamos Buenas bien tardes. Bueno, eh, estamos una vez más en el programa En la radio de La Negra Y estoy muy agradecida también Uh, porque, bueno, venimos sin ganas de hacer el programa, pero aquí estamos ahora. Y veníamos con, con ganas de, de más estudiar, pero es lo mismo, como decía usted, profe, que es lo mismo estudiar, escribir, como hacer el programa. Así que muchas no es lo veces. Mismo. Es diferente, y, pero también es estudiar. Claro, sí. Y muchas veces uno no entiende. Por ejemplo, yo no, no entendía esa parte de por qué estábamos haciendo eso. <coughs> ...pero bueno... Eh, lo que usted los dijo... Los, ...los dijo ahora... ...y agarramos un poquito de, de, de... corriente ahí... ...para poder entender un poco más... ...y bueno también... ...le damos gracias a, a usted... ...por poder estar... ...por darnos una oportunidad más... ...para poder estar haciendo el programa... ...en esta tarde... ...que es, es un día de, de... ...de gozo, de alegría... ...para muchos que los lo escuchan... Eh, ...yo lo único que tengo es mi familia que no me escucha... ...porque no tienen... ...no pueden agarrar la radio... ...otros que no tienen celular para poner, así que bueno... ...pero igual los de afuera me escuchan... ...hay mucha gente que está escuchando igual el programa... ...que nosotros estamos haciendo... ...así que bueno también... Eh, ...siento mucho lo que le ha pasado a nuestra hermana Dominga... Así que bueno, que Dios me la guarde, me la cuide, que Dios me la protege cada vez. Y somos las únicas, como ella dice, que somos las únicas, que estamos juntas las tres. Así que bueno, nosotros le damos a dar fuerza, la vamos a ir a ver hacia arriba. Que, que Diosito esté con ella en cada momento. Y también le mando saludos a, a nuestra hermana Rosana que está de cumple. Que, que Dios me la bendiga también y que, que puede estar pasando bien. Y bueno, la tristeza es para todo. Muchas veces cuando tenemos algo así, algo mal, y yo también hoy me fui a buscar mis pastillas, me las habían dado equivocadas, así que y eran las pastillas que me dan los calmantes para los huesos. Y voy al, a la farmacia y paso la receta, me dice, esas son las pastillas que usted toma, me dice, son otras pastillas, son mucho más fuertes. Así que no me las dieron, me mandaron a Pame, que vaya a Pame, a Pami a verlas de vuelta para que me las hagan de vuelta así que tengo que ver al doctor Pedro para que me pueda hacer las recetas bien, bien porque ya van como tres veces que me está pasando lo mismo por suerte que llego a la casa y no me las tomo porque si no, no sé así que bueno, acá estamos y, y le, lo único que le pido a mi hermana es que tenga fuerza, hermana Domingo que, que tenga fuerza, que yo le dé esa fuerza que ella necesita es un dolor grande para para la familia y para todo que la conocemos a ella igual, porque todos pasamos por esas cosas así, así que bueno, así como ha pasado usted, profe, también con su papá, así que es un dolor muy grande cuando se los va a alguien de la familia, sea lo que sea. Bueno, yo con esto estoy muy agradecida, parte suya, por lo que usted le enseña, por esa hermosa a radio que tenemos, porque tenemos que estar contentos. Después de todo, tenemos que estar contentos con la radio que, que tenemos para poder ser. También se pueden enojar, ¿eh?, con la radio. Sí, veníamos <risas> una sonrisa mirá. <risas> No, claro, eh, está bueno discutir y decir lo que uno piensa. Para eso es la radio, justamente. Justamente eso es lo que charlábamos. Que la radio es parte de, de la propuesta educativa, porque muchas veces... este nos acostumbran a callarnos la boca y a, y a, a bajar la cabeza y, y la radio es un lugar donde uno puede decir lo que piensa, lo que quiere y, y yo ahí le quiero corregir un poquito a Dominga que dijo, no no nos dejan hablar de, de Dios yo no, no nunca dije eso lo que dije es que eh, tratamos de ...de no hablar ni de partidos políticos... ...ni de creencias en particular... ...porque si no podemos llegar a terminar... ...todos muy peleados... Eh, ...pero pero no es que nadie le va a prohibir nada... ...digamos, ¿no? Este, este espacio es para para discutir también... ...y por qué no podemos llegar a, a poner el tema sobre la mesa... ...sí, porque <risa> todos, creo que todos confiamos en Dios... ...yo no, por ejemplo bueno, usted, usted, usted tendrá otra religión pero nosotros, la religión nuestra lo, que Dios está en los cielos y él es el que lo escucha, el que, lo, lo que le pedimos algo, lo sana claro. usted tendrá a su Dios está aparte y, pero bueno, nosotros creemos en, en el Dios que tenemos el Dios verdadero <coughs> así que bueno no vamos a pelear, porque si peleamos vamos a pelear mal <risa> no vamos a sí. bueno no mira. Pasarle el micrófono a Fabián que cree en otro Dios. Bueno. <risa> no, bueno, no importa. Ahí después vamos a, a... ¿Por qué no? Vamos a tomarlo al tema, pero vamos a pensarlo. Vamos a ver cómo lo, lo abordamos para que nadie se quede con ninguna cosa dentro, ni con ninguna bronca tampoco. Porque si no, por ejemplo, hay que tener cuidado con esto del verdadero, porque el mío también es verdadero, mm -hmm. mi creencia. O por qué una sería más verdadera que la otra ¿No? Entonces bueno hay... Bueno, eso cree usted Yo creo otra cosa <ríe> Bueno Vamos, a, vamos a, a, a Masticarlo porque es un tema Más que interesante, claro que sí Pero bueno, sigamos saludando Fabián, ¿cómo Hola, va? Hola Fabián Uy, este muchacho grita Hello. ¿Cómo va eso? Ganamos, bien. Bueno, Tranquilo. te acercaste a hacer lo mismo, Dominga. Sí, porque eh, cuesta todo, a mí también me pasó todo, así que yo también. Y pasé lo, lo, lo mismo también. Así que le doy la fuerza, Dominga. Que Dios la bendiga mucho. Voy tu familia y que se haga todo bien, que se sane ese muchacho. Que yo por el bueno. Sana. Con la fe de las persona sana mucho. ¿Te emocionaste, Fabián? Sí. Bueno. ¿Querés seguir hablando o querés...? No. ¿Sí? sí no. Bueno, muy bien. El fútbol no, por favor. <risa> No, Fabián, hoy vamos a estar, vamos a seguir charlando de algunas cosas que veníamos charlando también Así que después vamos a estar escuchando una entrevista eh, Una entrevista que, que hiciste vos, Mira, Al otro día <ríe> eh, No, perdón, hay una, eh, No, la esta la hizo Manuel, eh, la, la que vamos a escuchar la hizo Manuel Sí. Y después la de yo también Después cómo? La de Copetel, que yo también Claro, la también. de Copetel Estamos esperando que sí. Que vengan eh, Las personas de Copetel para hacerle la entrevista O que nos respondan Bueno, Fabián eh, ¿Querés decir algo más? No se me ocurre nada más Bueno, pasamos el micrófono a Manuel Y seguimos saludando Y después vamos a hablar ¿Cómo anda, don Manuel? ¿Cómo le va, profe? Bien Buenas tardes Contento más allá de las situaciones que cuentan los compañeros Contento de que esto se pueda decir ¿no? Y de que cada uno lo pueda decir como, como lo siente también Claro, sí El, Son situaciones que se presentan Siempre en la vida se va a presentar alguna situación de eso mm. Pero nosotros, los que creemos en Dios Dios verdadero, que es justo tenemos que tener una esperanza, uh -huh. y esa esperanza no se termina nunca, y esa es la, la realidad de las cosas que muchas veces nosotros tenemos muchos problemas, por más que creemos en Dios, pero hay un enemigo que siempre le está tirando pastitos, <risa> y, y siempre tenemos dificultad, Te escucho, eh. Estoy... No escucho. Yo. No, no, yo sí te escucho vos. <risa> eh. Yo te escucho, eh. Estoy buscando porque me falta un cable, pero bueno, vamos a hacer magia. Bueno, le digo una dominga que tenga fe hay eh, esperanza y fe, que es lo que tenemos que tener. Si yo creen en Dios, todo va a salir bien. Así que esas serían mis palabras. Muy bien, gracias por la oportunidad. Bueno, Manuel. Gracias a vos. Y ahora voy a tener que bajar el volumen eh, para poder poner un tema. ¿Querés pasarle a Sandra que va a presentar un tema? Bueno, eh, Antonio Solís. No, no es ese. Eh, se llama eh, Acá está. Eh, a ver si llegás a leerlo. Acá. Bueno, es el... vos querías un tema de esto. Sí. Bueno, pues, contanos por qué querías un tema de esto. Y porque yo soy creyente y me gusta escuchar esa, esa música. Bueno. Por eso. ¿Y a quién se lo querés dedicar? Y a mi mamá y acá a nuestra hermana Domingo. Bueno, a los compañeros, el que no cree igual. Eh, yo creo que con escuchar no le hago daño a nadie, ¿no? Con claro que que no. que escuchen un tema. Igual va dedicado para toda la audiencia, el que cree y el que no cree también. ¿Por qué no? Bueno, muy bien. Ahí va. Eh, el tema se llama... ¿Cómo se llama? Levántate. Y es de Natán, el y profeta. De Natán, el profeta. Bueno, ahí va. A ver si suena. Suena. Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano, es caminar, es imitar a Jesús, mi hermano. No es sentirse más santo que los demás, ni actuar poco para hablar de más. Cristiano no es decir que Dios es primero en tu vida, y tu hermano sin ropa y el estómago sin comida. No es ir a la iglesia cien veces seguida, cuando tu testimonio tiene a tu familia confundida. Eso no es apariencia, tú me pusa no es la ropa que vistes ni prendas que usa. Tú estás muy bien de falda, muy bien de blusa, pero tu lengua más Es larga con una montaña rusa. Ah, pelad, no os engañéis. Con los frutos los conoceréis. No es subir a Facebook que Dios es tu ayuda. Y a tu vecino tiene un año que ni lo saluda. Cristiano no es cosa sencilla. No es cantar, brincar y romper cuatro sillas. Porque tú puedes hablar en lengua y gritar aleluya. Y sin amor en el corazón, tú solo estás haciendo bulla. Santo no es apariencia, alejando al inconverso con tanta exigencia, no es presumir de ayuno y mucho silicio, porque vale mucho más la obediencia que el sacrificio, este es el momento propicio, porque hacen un bien esperando un beneficio. Y Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra cosecha es un principio. Mira, espero que esto no te ofenda, no se trata de la cantidad que das de ofrenda. Tú puedes dar un millón, pero amigo entienda que de nada vale si con tu hermano estás en contienda. Eh, yo vine a quitarle la venda a los que me están hablando de una antigua senda: mejorar a tu prójimo aunque no lo entienda, para que cuando Cristo venga en su gloria no te sorprenda. Si lo que hay en tu corazón eso es tu relación más no es que religión, es lo mira tu horror quiere darte amor, solo darte amor, solo darte amor, solo darte amor, abre ja, tu despierta mm. tu realidad, por ti se paga un precio muy alto, claro. con no eres consciente mm. no me digas que eres embajador del reino deprimido todo el tiempo triste todo el tiempo de miseria todo el tiempo no, no, no, no, no no. tú representas otro reino el reino de los cielos es gozo, es paz, es amor es victoria es por cuántos árabes la gloria ahí yo le sirvo al dueño del oro y de la plata y el diablo te está llevando ¡Levántate! bueno Ahí estaba entonces la música con eh, Natán, el profeta. ¿Y qué estás escuchando? Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, Sandra, era el tema que, que quería más o menos. Sí, más o menos. <risa> era otro, pero no, no salió. Bueno. <risa> Desapareció, pero bueno, igual. Estaba lindo. Pero este era el que sí, presentamos, sí, ¿eh? Sí, sí. sí. Este era el que. Está bien. Bueno. Bueno, y decíamos que eh, íbamos a seguir charlando de algo que venimos trabajando en el grupo. Eh. ...y que tiene que ver con... ...con lo que estamos investigando... ...para la revista... ...la publicación que estamos haciendo... ...que se llama Desde el Barrio... Eh, ...en la primera... Eh, ...revista... ...que ya salió a la venta el primero de mayo... ...estuvimos hablando de... ...por qué la, la plata no alcanza... Y, ...y bueno, hicimos ahí... ...unas investigaciones y... ...lo que vimos también es que... ...la mayoría de ustedes no... ...no tiene trabajo... Eh, cobra una jubilación Una pensión Un plan eh, La asignación eh. ¿Y por qué será que no tienen trabajo Sandra? Y porque ya no hay El que te da trabajo te paga miseria Y uno bueno Tampoco por la necesidad va a ir a regalar trabajo Porque después la gente se acostumbra a eso A que uno como humilde Como callado Eh, muchas veces por necesidad uno agacha la cabeza y dice, bueno, es lo que toca pero a través de eso que uno dice toca, eh, se aprovechan los que vienen haciendo los patrones no uh -huh. a mí me ha pasado muchas veces incluso me han querido pagar 250 a la hora y después te hacían limpiar hasta el jardín claro y no y, y te pregunto algo, Sandra ¿por qué será que no hay trabajo? ¿quién, quién está haciendo el trabajo? que, que o sea, hay ¿Trabajo debe haber? ¿O no? ¿O cómo es? Eh, sí, en algunos lados hay y en otros lados no hay. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo será? ¿Por qué, ¿Por qué siempre los que tienen... Hoy escuchaba eh, a un conductor de radio, un amigo, a Walter, eh, decir que el tipo más rico del mundo gana en un día lo que una persona como, como usted, como yo, tardaría 109 años. Sí. O sea, lo que gana en 109 años día por día, el tipo lo gana en un solo día. Y decía, ¿cómo puede ser? ¿No? Eh, ¿Qué hacemos con este mundo tan injusto? ¿Cómo podemos hacer? Sí. Mirta, ¿tenés ganas de decir algo? Paso el micrófono. ¿Qué decía Sandra? ¿Qué podemos hacer, dice? Y yo creería que lo mejor que se puede hacer es trabajar. O sea, que haya trabajo y que se pague como se corresponde. Sería lo mejor, ¿no? Ahora este tipo que tiene tanta guita, tanta guita. Bueno, ese tendría que venir a ofrecernos trabajo. Pagarlo las horas que no nos paga nadie Porque es así Pero y vos crees que ese señor tiene tanta plata Porque paga las horas como tiene que pagarlo No, o... ah. es porque se deja todo lo que no paga Porque es así El que tiene es por eso Tiene porque jode a uno, jode a otro Y, y es como le digo Uno muchas veces calla calla cosas y también ves Cosas y decir bueno Es lo que me toca como digo Pero a través de ese que me toca Ellos aprovechan Porque te van jodiendo en hora, te dicen tantas horas, después te pasas de esa hora y, y te pagan lo que ellos quieren, no lo que uno diga. Si le decís, bueno, mira, mañana vengo, pero ya no son 250, son 400, listo, te aviso después, olvídate. Ni te llaman. Te hacen limpiar jardín, te hacen sacar pastito de las plantas, sacarlas afuera. Y si te agarra un poquito la lentadita también, de paso, échale un poquito de tierra porque le falta cortarle un poquito las hojitas y así empiezan a mí me pasó, por eso lo digo por experiencia sí. no es fácil no es fácil de regalar trabajo y tampoco es fácil para el que se quiere aprovechar pero para el que lo necesita no es fácil porque tenés que matarte laurando por una miseria y plata y así estamos como estamos, por eso porque el rico se aprovecha el pobre como es el dicho ¿Vos qué pensás de esto, Manuel? ¿Qué pensás de esto que eh, dices, La realidad de las cosas es así, como está diciendo: que hay algunos que tienen más plata y pagan menos, y así va todo una cadena. Eso. El que más dinero tiene, menos paga, uh -huh. y va juntando, juntando, juntando eso. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Así se van así llenando los mundo. bolsillos a costilla al pobre. <risa> eh, tiene razón allá, la amiga. 10 punto, yo... puntos para mí, entonces, sí. Gracias. No, porque a mí un día yo también pinté una casa con un amigo y mi amigo me. Quedó toda la plata a él, como el litre jefe, también. Se guardaba la plata y a mí no me pagó nada. Si no, a la cocina de los pobres igual también. ¿Ese Claro, ese era el amigo, viste. Bueno, pues igual, el, el que hace más cagada en la vida la paga uno. Claro, la paga la, la, la tierra. A ver... Claro. Sí, sí. ¿Y, y cómo, cómo qué, qué podemos hacer con esta situación qué, ¿Qué se nos ocurre ¿Qué? qué se puede cambiar qué se podría cambiar pero digo porque si seguimos esperando que lo, la gente rica nos dé trabajo y capaz que no ocurre sí. qué podemos hacer un proyecto se puede hacer también de laburo. ajá de la, la, la, la, la, la gente a ver claro. Hacer cosas para vender Por ejemplo empanada eh, Lo que en realidad se hace acá en Bolsón Como para sobrevivir Creo que no tan solamente acá en Bolsón Sino que en varios lados también eso se escucha La gente sobrevive con cosas Que se dedica a hacer los fines de semana Cosas dulces, cosas saladas Y bueno Yo creo que de esa manera Yo creo que eso Es un trabajo digno No, no, no es de joder a nadie tampoco Bueno, sí, es verdad lo que dicen los compañeros acá, porque el rico es rico y el pobre es pobre. Y el rico, bueno, el rico se pone rico con, con los humildes. Muchas veces, por menos hay que trabajar y el rico va agarrando su mascada y el pobre va quedando siempre abajo nomás. Así que, para poder tener, para poder... Ganar un poco más, se puede hacer algo, no sé yo, como dice Sandra, hacer cosas para vender, que, que eso va para, para uno. Pues, si hacemos cosas para vender o hacemos algún trabajo más y se lo vamos a dar rico, rico, ¿qué más quiere? Más rico quiere estar todavía, y nosotros estamos más pobres igual. Así que bueno, todo esto son mis palabras y... ¿Qué más, ¿Qué más le vamos a decir al rico? Que siga enriqueciéndose nomás. Y bueno, y esta, esta cuestión también la estuvimos analizando en la revista y vimos que había gente que, como dice Fabián, hacía un proyecto. Se juntaba, se organizaba, ¿no? Y una de las formas de, de organización es la cooperativa, ¿no? Así que Manuel le hizo unas preguntas a Alejo, que Alejo es parte de una cooperativa que se formó acá, en el SIC. Si quieren escuchamos lo que te respondió, ¿te parece? Porque son preguntas que las mandamos por, por teléfono y volvieron por teléfono y ahí las editamos para poder escucharlas este para poder escuchar. Ahí va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta? Sí. ¿Cómo se llama tu relación? Eh, hola Manuel, ¿cómo está? Eh, este, nuestra organización se llama Cooperativa de Trabajo Cosertec de Servicios Técnicos Limitada. Eh, muy rimbombante, mucho nombre. Somos una cooperativa de trabajo. ¿Cuántas personas son parte de la cooperativa? Eh, la cooperativa Manuel está integrada por unos 14 15 asociados este, eh, Pasa en, en las cooperativas con, con nuestro formato, suele pasar que en determinado momento hay algunos, eh, algunas personas que están con mayor o menor volumen de trabajo O más ligadas directamente a la cooperativa o, o no, depende Eh, hay, hay distintas situaciones pero más o menos andamos en, eso, en las 15 personas ¿Cómo es la organización? Eh, la organización de la cooperativa tiene como una por un lado la parte formal digamos, que es la que nos pide digamos, el INAES que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social otro nombre largo que, que es el organismo que eh, controla a las cooperativas Este, para el y INAI y nosotros tenemos que hacer una asamblea por año, tenemos que hacer un consejo de administración que se tiene que reunir una vez por mes y, y demás eh, formalidades. Eso lo hacemos, digamos, por un lado, eh, lo hacemos como para mantener los papeles al día y por otro lado todas nuestras reuniones y asambleas y demás, por lo general son tomando mate en donde todos charlamos, todos nos ponemos de acuerdo con lo que con lo que tenemos que hacer, qué trabajo queremos priorizar y demás pero bueno, tenemos una estructura eh, como asamblearia vendría a ser ¿Dónde ¿Y dan laburo a la gente? Bueno Manuel, somos una cooperativa de gente nos consideramos gente, algunos no tanto este... pero sí somos nosotros mismos este, quienes nos garantizamos nuestro trabajo la cooperativa es como que somos nosotros la cooperativa no es que le da trabajo a alguien en particular sino que es el, la cooperativa, es justamente la unión ...de todos los trabajos de cada uno de los, de los asociados... Este, ...la cooperativa no, no, no, tiene, no tiene empleados... ...nadie tiene un sueldo fijo... ...no hay contratos... Este, lo, ...lo que tiene nuestra cooperativa... ...es que es una suma de gente que quiere trabajar... ...de otra manera... Este, ...que piensa que se puede organizar de otra manera... ...que no es necesario tener un patrón para organizarse... ...y poder trabajar bien... Este, ...así que bueno, un poco... Un poco eso lo, lo que somos. ¿Qué trabajo, Bueno, somos una cooperativa, Manuel, que tenemos muchos eh, muchos oficios distintos. Este, somos una cooperativa de técnicos, en nuestro caso, el nombre era Cooperativa de Servicios Técnicos, en plural somos muchos, varios oficios. este fuerte de la cooperativa desde que arrancamos digamos, es el rubro de refrigeración, en donde incluye eh, la reparación de heladeras. Cámaras frigoríficas, camiones, eh, freezer, eh, lavarropas también y demás Todo lo que tiene que ver con lo que se llama línea blanca Por otro lado hay un grupo importante también del sector de la, de la cooperativa Que se dedica a, a fabricar máquinas Es lo que le llamamos la parte de metales y de mecánica Que en realidad son herreros Que también aparte de hacer trabajos de herreros Se dedican a, a fabricar máquinas ...después hay otro rubro, otro sector, digamos que es el sector de construcción... en ...donde también hay, hay, varias, hay varios compañeros digamos, que trabajan, que hacen trabajos de albañilería... ...desde casas, desde, desde los cimientos hasta terminarla... ...otros que se dedican más a hacer construcción en seco, hay varios... Este, ...también hay, hay compañera una compañera que es electricista... Este, ...hay una compañera que hace la administración un poco de toda la cooperativa en general eh, somos varios varios rubros hay gente como de distintos oficios ¿qué servicio o qué producto brindan? y bueno eso cada uno brinda brinda servicios a los clientes de, de, de forma vendría a ser un poco particular en algunos trabajos nos vinculamos entre varios porque para por eso trabajos que se necesitan resolver entre varios por ejemplo no sé, una instalación de una cámara frigorífica entonces ahí participamos vamos entre tres, cuatro se trabaja se trabajan en conjunto pero por lo general somos técnicos de distintos, de distintos oficios este, la siguiente pregunta era qué se dedica a tu cooperativa? este bueno, un poco esto que, que veníamos charlando ¿no Manuel? Cierto, eh, somos varios oficios este, varios oficios y la idea es poder que un determinado cliente en particular una empresa en particular este, quien sea que necesite resolver Eh, alguna cuestión técnica ya sea no sé la regla de una heladera o construir una casa o la ampliación lo que sea que pueda contar con la con cooperativa para eh, para brindarle que, que, que lo podamos solucionar absolutamente todos esos tipos de trabajo se puede trabajar sin patrón bueno absolutamente manuel consideramos que sí de hecho ese fue el el, el origen de la cooperativa era demostrarnos a nosotros mismos que podemos trabajar sin patrón que tenemos la capacidad para trabajar sin patrón para organizar nuestro trabajo que nuestro trabajo sea el, sea el, sea el, el fruto justamente de nuestro laburo y que, y que bien o mal lo que, lo que ganamos porque ninguno es rico por trabajar sin patrón o con patrón digamos, no, no hace a, a la cantidad de plata que uno tiene eh, o que pueda generar pero sí que lo que se genere y lo que trabaje y lo que tenga sea producto de su propio trabajo y que no haya un patrón justamente en donde a fin de mes se lleva la mayoría y uno trabaja por un poquito, unas pocas monedas así que sí, absolutamente, para eso es la cooperativa justamente nuestra cooperativa es eso, es demostrarnos a nosotros mismos que se puede trabajar sin patrón ¿Qué dificultad? No Las dificultades nuestras siempre fueron un poco la formalidad Esto que por ahí charlábamos antes, ¿no? En donde, bueno, cómo nos organizamos Bueno, por un lado está toda la parte formal Y por el otro lado que nos reunimos tomando mate, asambleas y demás Bueno, la parte formal, o sea, mantener la formalidad de la cooperativa Llevar los papeles O incluso tener um, la administración, cómo nos repartimos los trabajos ¿Quién se encarga? ¿Cómo hacemos los aportes de, la, de, de los trabajos que hacemos? Bueno, todo ese siempre fue nuestro déficit, ¿no? Este, mantenernos ordenados <risa> y responsables puede ser que sea que, haya, que, que sea nuestra, nuestra dificultad. Así que, bueno, eh, un gusto eh, poder compartir un poco esto con ustedes. Me gustaría agregar una cosita más en la cooperativa Eh, nuestra cooperativa nace en el pro producto de un, de un taller que se daba ahí en el SIC. Así que bueno, estamos muy, muy integrados históricamente a lo que es el SIC. Después de eso también hemos, hemos seguido participando un poco, hemos dado algunos talleres de herrería. Bueno, nace de un taller de herrería que se daba en el SIC. A partir de ahí, con algunos de los, de los que participaban en el taller, conformamos Cosartec, este proyecto de Cosartec. Este... Luego de eso, unos cuantos años después también, fuimos a, a, también a dar una mano en, de esta manera, ¿no? Haciendo otro taller de herrería para otra gente del barrio y demás. Así que sí, está, nuestra historia está muy ligada ahí al SIC y la verdad que siempre es un, un lugar al que nos gusta volver. Bueno, la muchas gracias por todas las respuestas y espero verlos pronto. Bueno, ahí estaba Alejo respondiéndole a, a Manuel que yo ahí le preguntaba Manuel, Manuel, vos tenías, vos sos herrero, ¿no? Eh, no estuviste viviendo al lado del signo no estuviste en esos talleres de, de herrería que se dieron. Sí, conozco ¿Sí? todo. Sí. Ah. yo sé ni nada de clase y a los chicos que trabajan ahí. Ajá. Eh, para soldar para puntear como se cortaba los jerros como se y no quedaste dentro de la cooperativa se armó una cooperativa no. ahí no no no me gusta ah, nunca me gustó bueno, yo siempre estoy acostumbrado a trabajar solo Ajá. yo siempre trabajé solo en y trabajo a mi gusto no claro bueno también es otra Porque forma la ¿no? cooperativa si vos no tenés unión no... claro tiene que ser todos parejito sí, sí. si no hay unión sonaste eso está claro claro pero es, tiene que haber una, una unión para poder trabajar bien cómodo que nadie ande robeando por nada que hay quien no me hace caso que hay quien... claro y claro. eso es lo que se, se tiene que formar una cooperativa sí Todo unido. Esto que está diciendo Manuel es muy clave ¿no? Porque Sí, porque a mí me ha, me ha tocado, trabajar en lo, cuando trabajaban los cerraderos muchas veces cuando yo era oficial me daban ayudante y me decían vos y nunca quise hacer capataz porque... por ese motivo mm. y yo le decía yo te, que tengo que no mandarme, no y yo no... no, me, ponme, no, pero yo no a mí no me metan en eso, porque yo más o menos ya sabía como los temas, los trabajos, y yo siempre trabajé, a mi voluntad, lo que yo sabía lo hacía. claro, así que siempre me decían, ¿por qué no mandas hoy? Y yo, no, no creo, yo prefiero estar trabajando en la máquina ahí y no andas es que, porque hay una, Porque todos no tenemos el mismo genio. Mm. Hay muchos que si vos los mandas se enojan. Y así que eso es lo que, que nunca me gustó a mí, andar mandando gente que después me ha dicho, mira, ese... Si a vos te mandan, ¿te enojás también? No. Ah. Yo no. Yo <risa> hago los trabajos que me mandan a hacer, los hago y listo. Tranquilo. Pero ¿no te gusta eso de, de andar este así, con digamos, con... con... Con alguien que, que sea capataz y eso no no te cuadra vos digamos no no no por ahí tenemos buena amistad y tengo mucha paciencia en eso para trabajar con gente así capataz lo que siempre fuimos unidos y uno que me conocían como yo trabajaba así que nunca me mandaron a nada claro. así que no nunca tuve problema no discutí con nadie, ni andaba retando a nadie, siempre tranquilo, No y eso es muy importante para los trabajos. Claro. ¿Vos, Dominga, has tenido experiencia de trabajar así con otras personas? Eh, no, solamente cuando trabajaba en la fábrica, nada más. ¿En, en una fábrica trabajaba de qué? Trabajábamos de que envasábamos el durano, eh, tomate. Teníamos la salsa de tomate, tomate natural. Sí, Teníamos una, una capataza que le hice capataz, nada más. Había que obedecer lo que decía la capataza o el capataz. Que lo dirigía a nosotros, lo vigilaba si hacíamos bien el trabajo no. Esas cosas, sí. Y, y, eh, eh... y después sí que ahí estado en, en otra cosa. ¿no? No. ¿Y cómo fue esa experiencia con una, con una capataza? no, porque era buenísima la, la pataza que tenía yo, como yo no sabía lo, cómo era pelar un tomate o cómo se pelaba el durano todo eso bueno, ahí y aprendí, después yo hacía conservas porque lo mismo que había aprendido ahí en la fábrica lo, para hacía, tu casa. lo hacía para mi casa uh -huh. todas esas cosas, por lo menos algo me sirvió ¿y te pagaban bien? sí, sí. sí pagaba bien en ese tiempo sí así que Cuando me quedé sola, eso me favoreció mucho porque yo trabajaba en dos fábricas. Y es que cuando no había material fruta en una fábrica, me iban en la otra y así. Pero había que levantarse temprano, <risa> a las cuatro de la mañana, para poder esperar el colectivo donde íbamos a trabajar. Claro. Era lejos. Y bueno, ya todo eso me sirvió. ¿Por aquí sí voy decir que no me sirve? Porque me sirve para enseñarles a mis hijos también. Mis nietos más adelante también. Así que está bueno. Está muy bueno. Aprendiste hacer... un montón de cosas. Sí. Y en esa en la fábrica suele pasar esto de que uno hace una cosa, el otro sí. hace otra, sí, el otro hace sí. otra. Sí. Eh, donde falla uno... A mí, me, a mí uno... me tocaba trabajar en una cinta que iban pasando los, los tomates o, o el durano, la pera, todo yo lo trabajaba una cinta que va corriéndose y vos que ibas seleccionando ¿no? sacando lo que si en una cascarita de tomate o de pera o al durano había que sacar que no vaya con semilla nada de eso y, y después me cambiaban para donde iban hirviendo los tarros de, de durano que les, se le hirve ahí en un piletón grande sí. Ponete sí, el que, micrófono más. así que ahí teníamos que sacar todos los tarros del El baño María que le dice así que envasarlo en, en una caja y no tenía que equivocarse porque no, no le puede poner malo que te dice nada más, tiene que ir lo justa. Uh -huh. Así que bueno, todo esto me valió. Bueno, Dominga, y acá nos están diciendo que no nos están pudiendo escuchar en vivo, por eso no tenemos mensajes. Se ve que el internet está bien difícil acá en el barrio primavera. Este, transmite 40 segundos, 1 minuto, 5 minutos y se corta, y se corta, y se corta. Así que por por, eh, por el aire de la radio, cada vez que se corta, sale una música. <ríe> Entonces me dice tu hija, Rosy, que hay una música que se mete. No, no es una música que se mete, sino que bueno cuando se corta internet, salta sí, música. música sí. Bueno igual después del programa se puede escuchar bajándolo de la página, ¿sí? O el miércoles a las 3 de la tarde por FM Alas también sale y ahí también va a salir sin corte, ¿sí? Y por la negra tengo que ver bien porque también se repite y ahí también se escucha sin corte. Bueno, Dominga, así la experiencia con, con la fábrica entonces. Sí, sí. sí. Eh, es lindo aprender. Para mí, por lo menos, me gustó cómo se trabaja el durano, cómo se trabaja la pera, tomate. ¿Y ese laburo se podría haber hecho si no fuera para un patrón, si se hubiesen organizado los que laburaban ahí, por ejemplo? Sí, se podía. Se podía. Como decía don Manuel, acá también, si uno se propone hacer algo, estaría bueno de hacer. Uh -huh. eh, Hay que encontrar un grupo que tire parejo de carro, <risa> sí. ¿no? Sí, sí, porque si sí, por ahí te, capaz que le dicen, acá va con un poco de cáscara y esto no va, capaz que le parece mal. A mm. nosotros le decía tengan mucho cuidado, eh, que la fruta fea que no pase. Porque eh, yo he visto, a veces cuando abre una lata de, de tomate o de durazno, salen con cáscara. Con, con cáscara, cáscar, siempre grupo, sí. Y eso a nosotros no lo permitían, ni siquiera comer un pedacito de urano, nada. Lo tenían cortito y andaba la capataza cada rato ahí, vigilándolo, que, que se apuran porque la cinta va rápido. Claro. Pasando los tomates, lo que uno. Al trataba, final la capataza era buena, pero más sí, o menos. Sí. No, era buenísima para tratar porque uno cuando, como yo le decía que yo nunca había trabajado en eso, ahí aprendí. Claro, sí. pero pero no es que te estaban haciendo un favor tampoco, no, vos no, estabas laburando no, sí. desde tempranito. Sí, sí. Nosotros entrábamos a las 6 de la mañana a trabajar. No. Salíamos a las 3 de la tarde, todo el día. Yo llegaba como a las 5 de la tarde en mi casa porque quedaba lejos de la fábrica. Así que lo pasaba a dejar el colectivo. Claro. Uy, se nos fue el programa. Mira, viste mientras no aprendiste cosas hoy en el programa. A ver, te paso el micrófono. Y de paso ya, si querés, andá saludando, mandando saludos. Quedan siete minutos para saludar entre todos. Sí, aprendimos bastante hoy. Estuvo muy lindo el programa, así que... Muchas veces por ahí nosotros nos ponemos atención, no ponemos cuidado lo que se habla, pero... Sí, hoy ya rescaté bastante lo que dijimos. Así que bueno, de la cooperativa yo también quería hablar porque yo eh, también tenía dos de mis hijas que, que trabajaban en la cooperativa que habían formado aquí en el circo eh, Estuvieron eh, Antonia y, y Gabriela, que es la mamá de Jocelyn. ellas estuvieron en la cooperativa acá, también estuvieron trabajando, estuvieron eh, haciendo mezcla, levantando paredes, también vivieron en la cooperativa ellos trabajando. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Mujeres haciendo mezcla, levantando paredes? Sí, sí, ¿por qué no? No, claro, lo digo en chiste, pero digo, eh, yo, había, había ¿cómo, cómo? Había, era este, el capataz Que era el capo. Ah, y después las mujeres hacían todo lo que es mezcla, pegaban los lorillos, bloques, y hasta rebuscaban, y yo los vi porque yo siempre venía ahí, a, por ahí venía, andaba. Haciendo cosas y no y es como trabajaban, sí, y eran puras mujeres. ¿no? Sí. Había un solo hombre que era el capacitador, que le llaman, sí. de la cooperativa, es tu Luis Peña también. También, sí. Claro, y todo eso ¿no? Un solo hombre y no agachado de la espalda. ¿Y no. Pero. <risa> no, y bueno, mi hija aprendió bastante en eso también, y eso de albañil, en de albañilería, aprendió bastante. Mira. hasta litrosista es eh, porque por ahí ella de su propia casa de su propia casa ella arregla los... mi esposo también sí, laburando acá, el cable ¿no? todo cuando estaban haciendo las pinturas mis hijas todos todo trabajaron acá claro si estuvieran todas juntas sí. las chicas si eran ahí estaban sí. cerquitos así que estaba Valeria también de nada claro estaba Valeria, Antonia, Gabriela sí. Y hacían todo, contrapiso, todo Y el marido de Antonio también, hubo su también mentaba Ahí para el programa que viene, una entrevista a tu hija Que veníamos hablando, ¿ves? Ahí, ahí está Así que ya tenés tarea para la semana que viene Hacen la entrevista ahí con el teléfono y la pasamos ¿Te parece? Sí Que cuente su sí, experiencia pues de... Le pregunto a ella, ¿no? Claro Ahí después armamos las preguntas y todo, vamos a, a pensar entre todos. Dale. Bueno. Bueno, eh, Mirta, ¿querés mandar algún saludo? Eh, sí, mando saludos para todos que lo están escuchando en este programa. Y bueno, le doy gracias a usted también, profe, por la oportunidad y por la atención que los tiene. Así que, bueno, yo con esto saludo a a cada uno de mi familia también, los que me están escuchando, los que no me están escuchando, y nuestros compañeros, a todos nuestros compañeros que, que están escuchando, que están aquí con nosotros, a los que están afuera también, a doña Albertina, si está por ahí y llega a escuchar, también le, le mando muchos saludos y, y que venga a la escuela, que no se quede, porque muchas veces nosotros decimos... ...que no, no, no, no aprendemos nada, que no les enseñan... ...pero ahora estoy... ...estoy convencida, estoy, estoy convencida que, que estamos aprendiendo algo... Sí. ...bueno profe... Eh, ...con esto yo me despido... ...y muchos saludos para todos los que están escuchando... ...para la familia de nuestra hermano Dominga... ...un abrazo grande para cada uno de ellos... ...para Rosana, Mabro su hijito, para también este Angelita también, que ella lo está escuchando también, así que le mando un beso grande, unas bendiciones grandes para ella, para su abuelo, nuestro hermano Domingo también, que también debe estar escuchando la radio, debe estar escuchando su esposa también, así que bueno, yo con esto me despido y gracias profe por poder estar aquí una vez más con nosotros. <risa> eh, saludo a toda la gente que me conoce acá en Monzón, a todos los compañeros acá de la escuela y Javier también, gracias por esta oportunidad de hablar por la radio, que son muy tímidos <risa> eh, para, para todos los enfermeros, todos los enfermos que están en el hospital también eh, para todos sería, para los bomberos también que están cada, cada emergencia, están los bomberos preparándose que el laburo para todos también, por eso los zapatos de cada bombero también, la salida, lo de flip, y saludos a toda la comarca de Bolsón, en todo lado. Chao. Bueno, yo me despido también de esta hora, agradeciéndole al profe que podemos estar hoy día nuevamente haciendo radio, esperando que cada día podamos ir aprendiendo un poco más. Eh, y Bueno, mi deseo no era de, de estar en la radio pero bueno, hay que acompañar al profe si él nos da esto, es una oportunidad más que estamos aprendiendo la verdad que no es de, de otra cosa, de otro mundo como decimos tenemos que aprender de todas maneras un, un poco le doy gracias al profe por verlo nuevamente y toda mi compañera y nuevamente el Saludos a todos los que me están escuchando. Y para la próxima, quizás sea un poco mejor. <risas> Muchas veces tenemos vergüenza, no tenemos palabras, como yo le decía. Y mi vida no, no anda bien. Así que todo lo que haya dicho, que sea bienvenido para aquella gente que, que escucha en la radio. Gracias, profe. Este día, para la, la próxima semana será. Bueno, gracias de Esto es muy bueno en la radio poder eh, aprender, porque por ahí lo va a tocar eh, a alguna radio o alguna remisería que siempre están pidiendo este. Eso pues a la Mirta no le gustaba mucho, pero es necesario aprender. Porque. Por ahí las remeserías siempre están pidiendo gente para que atienda porque no hay muchos chicos para que puedan a, o a alguna empresa grande que te piden cargadores para que atiendan. Y esto es importante la radio para esto. Así que estas serían mis palabras y gracias. Por... Sandra querés saludar, despedir. Bueno, profe, yo agradecida también, eh, como decían acá los compañeros, porque la verdad que es un privilegio, no es algo de todos los días, solamente los jueves. Yo venía y le decía a mi mamá, "Ay, mira, sabía que había radio, no vengo." <ríe> Cuando lo vi, al profe. Y no yo te atajo por la otra puerta, ¿eh? <ríe> que... Así que bueno, nada. Acá estamos poniéndole el pecho a la bala, como se dice? <ríe> pero no, nada, a través de todo esto estamos aprendiendo muchas cosas así que la verdad que es muy lindo eh, no soy de mucho hablar como lo dije en principio soy media vergüenzosa pero es... Eh, así se empieza después ya lo despertamos yo igual quiero decir Sandra que, que de la vergüenza no he visto nada y, y me parece muy bien porque vos has dicho cosas muy importantes eh, decís con claridad cosas que Seguro piensan un montón de vecinos y vecinas que están escuchando, ¿no? Que esto de, de que no hay laburo y que sí, a veces sí hay laburo, pero es laburo que no está bien pago y que de ese laburo no quiere nadie, ¿no? Eso lo dijiste muy claramente y me parece que, que está muy bueno. Y pasa que son situaciones que yo pasé, entonces, eh, más que nada me iba a eso. Eh, bueno, no nada, eh, agradecerlo a usted, como le dije, a los que están escuchando el programa Saludo también a mis hijos, a mi hijo Leo, a mi nuera, a mis nietitos, a mi hijo Benjamín, a mi esposo, si está escuchando. Eh, le mando un saludo desde acá. Eh, nada, agradecida con todos, con los compañeros, con usted por la paciencia. Porque la verdad que conmigo tiene que tener bastante paciencia. Soy bastante retomada. Bueno Sandra, eh, el placer ha sido mío, saludamos a Jose también que está acá acompañando a la abuela eh, No sé si quiere saludar a Jose, no quiere saludar, pero la saludamos nosotros Sí, saludamos a Jose, a su mamá, al hermanito, nuevo integrante en la casa Bueno, y este mensaje va dedicado a Albertina, a Melisa, a Esther, eh, a David, a todos los compañeros que andan faltando Mañana Manuel nos va a hacer un guisazo Un guisazo de invierno para eso de levantar la temperatura del bajo cero al, al más 20, más o menos, ¿no? Este, así que, si nos están escuchando, por esas casualidades, eh, no dejen... Claro, traigan el plato y la cuchara, y llegaron, llegaron un montón de cucharas Traiganse un platito hondo, porque va a salir jugoso o espeso, Manuel. Bien jugosito. Bien jugosito, tipo sopa con... No tan, tan espeso ¿viste? Porque si no se Se seca mucho Bien, guiso eh, <risa> Zanahoria, zapallo, papa Cebolla, carne, arroz, ají Comino, puré de tomate, morrón verde Arveja, orégano Una barbaridad Eso como comí mañana <risa> Bueno, ahí después vamos a sacar Foto y, y, lo, y lo Compartimos Nos vemos, gracias ¡Chao, chao! A todos y cada uno Eh, ah, tenía que poner esto. Ahí va. Esto fue el micro radial de la escuela de jóvenes y adultos, historias no contadas. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La negra.